Cuentos de hadas españoles Érase una vez en un territorio del oeste En la ciudad de Fort Langs Vivía un batería llamado Anthony Con su esposa Rose Rose y Anthony estaban esperando un hijo Y estaban ansiosos por que naciera su bebé Un día, mientras Rose estaba en su terraza Mirando la puesta de sol Se dio cuenta de lo hermoso que era el astro Oh, cómo desearía que mi hijo recibiera un rayo de sol para que su futuro fuera tan brillante como él Finalmente llegó el día Una cigüeña voló sobre los tejados llevando un pequeño bulto de tela y se posó en la puerta de la pareja Dejó el paquete de tela en el suelo, golpeó la puerta con su pico y luego se fue volando Anthony abrió la puerta y se quedó encantado al ver al bebé El cabello del bebé era dorado El resplandor del sol poniente brillaba sobre él Mi tesoro dorado, mi ricura, mi sol ¿Cómo lo llamaremos? Peter, mi tesoro dorado se llamará Peter ¡Peter! ¡Oh, qué maravilloso! Diciendo eso, el batería tocó su tambor con alegría Peter creció y se convirtió en un chico lleno de alegría Con un hermoso cabello rojo Era uno de los muchachos más guapos de la ciudad. Podía cantar como los pájaros en primavera y tocaba la guitarra como nadie más en todo Fort Lange. El mundo es hermoso, el mundo es lo que necesitamos. Los pájaros, las nubes y el sol llenan de alegría mi corazón. Oh, mi tesoro dorado, tienes una voz muy hermosa. Debería convertirse en músico y cantar en los palacios de reyes y reinas De ninguna manera, Rose Mi hijo se convertirá en un soldado Llevará uniforme, portará un arma y marchará Uno, dos, uno, dos Además, su pelo es rojo y no dorado Pero Peter, desde el fondo de su corazón Sentía que quería ser músico más que soldado Sucedió que un día, Banjo, el músico de la ciudad, pasaba por el mercado local cuando de repente escuchó a Peter cantar. Yo amo el sol, el sol es brillante, déjalo brillar por la eternidad. Danos vida, danos esperanza y bailemos y cantemos, bailemos y cantemos, déjalo cantar. Banjo se quedó estupefacto con el talento de Peter. Dígame, señor, ¿cómo se llama? «Me llamo Peter, señor». «Peter, tienes una voz muy bonita y lo que haces con esa guitarra es fenomenal. Deberías ser músico». «Aprecio de verdad sus amables palabras, pero me temo que tendré que convertirme en un soldado». «¿Soldado? ¡Cielos! ¡No eres un soldado! ¿No ves que tienes un talento increíble?». Podrías convertirte en el mejor músico de todo el reino Además de Four Langes Mi padre no me dejará. Al decir esto, Peter agachó la cabeza y se alejó apesadumbrado Dejando a Banjo pensativo Los días pasaron Y pronto llegó el momento en el que Peter se tuvo que despedir de sus padres Adiós padre, adiós madre Oh, mi tesoro dorado Vuelve pronto Y que vuelva sin daño alguno Y con una medalla. Recuerda, nada me haría sentir más orgulloso. Peter dejó escapar un profundo suspiro y se fue. <sighs> Peter se unió al batallón de sus compañeros soldados. La batalla pronto comenzó y duró días. Peter pronto se dio cuenta de que las guerras solo traen devastación. Finalmente la guerra llegó a su fin y la paz fue firmada por los generales. Peter regresó a casa jurando que nunca más participaría en ninguna batalla. ¡Oh, mi tesoro dorado! ¡Has vuelto! Tus bendiciones me han salvado, madre. ¡Mira! ¡He vuelto sin un rasguño! ¿Y la medalla? Oh, sin eso también. Está bien, hijo mío. Estoy seguro de que irás a la próxima guerra. No habrá próxima guerra. Las guerras solo traen destrucción y devastación. Yo, por mi parte, no participaría en algo tan maligno ¿Qué? ¿Entonces qué vas a hacer? Me convertiré en un músico Ni hablar nunca permitiré eso No molestes más a mi tesoro dorado Hizo lo que le dijiste que hiciera Se unió al ejército y luchó en la guerra con valentía Ahora déjale hacer lo que él quiera Gracias, madre Bueno, haz lo que quieras Pero que sepas que estoy muy decepcionado Diciendo esto, Anthony se marchó Peter estaba triste, pero su madre lo consoló Mi tesoro dorado, no te preocupes por tu padre Eres demasiado especial para estar molesto Sigue adelante y haz lo que tú quieras Yo hablaré con él Gracias madre, eres la mejor Así que al día siguiente Peter fue a ver a Banjo Quien se alegró mucho de verlo «¡Mira a quién tenemos aquí! ¡El talentoso Peter! ¡Regresaste sano y salvo!» «Me alegro mucho de verte, Banjo.» «Y yo también me alegro mucho, Peter.» «Dime, ¿qué te trae por aquí?» Peter le explicó a Banjo su terrible experiencia en la guerra y cómo se había comprometido a no volver nunca más. «Mi padre está molesto con mi decisión, pero esto es lo que siempre he querido hacer.» «Finalmente tomaste una decisión por ti mismo. ¡Debemos celebrar tu nuevo comienzo! ¡Linda!» Linda era la hermana de Banjo. Ella entró en la habitación y al verla, Peter se quedó hipnotizado. «¿Peter? Esta es mi hermana Linda. Linda Peter». Peter y Linda se miraron uno al otro y sonrieron. «Linda, queremos celebrarlo. ¿Serías tan amable de traer los mejores postres de la cocina?» ¡Claro, hermano! En los días siguientes, Peter tocó su guitarra y cantó en la casa de banjo, donde solían venir los ministros y otras personas de la realeza. Todos se quedaron impresionados con Peter, especialmente linda. Ella se enamoró de él y pronto pudieron estar juntos de la mano muy enamorados. Cuando Banjo se enteró de la noticia, se puso muy feliz. «Mi hermana y mi mejor amigo, no podría ser más feliz». «Gracias, Banjo. Queremos casarnos pronto». «Oh, qué maravilloso. Pero me temo que para eso habrá que esperar». Peter y Linda se preocuparon. «¿Pero por qué?» «Su excelencia quiere que cantes en la boda de su hija. «¡Una noticia fantástica!» Peter dio las gracias a Banjo y al girar la cabeza vio que Linda ya no estaba en la habitación. Peter comprendió que estaba molesta, pero poder cantar para el rey en el reino real era algo que siempre había querido hacer. Se fue a casa de inmediato y le contó todo a su madre. Ella estaba extasiada y le preparó la mejor comida para su viaje. Los dos se despidieron y Peter se fue. Peter tocó y cantó en la boda real y toda la gente animó y aplaudió. Peter se hizo famoso. Los reyes y las reinas de los reinos vecinos que habían asistido a la boda también querían que él tocara en sus reinos. Pedro aceptó humildemente sus peticiones. Y luego fue de reino en reino tocando su guitarra y cantando sus canciones. Se hizo tan famoso que la gente comenzó a llamarlo Peter, el músico pelirrojo. Pero a pesar de la fama y el reconocimiento Peter echaba de menos a su familia y a Linda Después de la última boda de la temporada Pedro emprendió su viaje de regreso a Fort Langes A lo largo del viaje iba pensando en cómo había logrado finalmente Lo que siempre había querido hacer Cuando llegó a casa, su madre dejó caer la vasija y corrió a abrazarlo ¡Oh, mi tesoro dorado! ¡Has vuelto! Sí, madre, aquí estoy y mira lo que he traído para ti Peter le entregó la bolsa que portaba Era tan pesada que su madre tuvo que dejarla en el suelo antes de abrirla Cuando la abrió, descubrió que estaba llena de oro, perlas, rubíes y diamantes que brillaban y relucían ¡Oh! ¡Somos ricos! ¡Nuestro hijo nos ha traído una fortuna! Anthony, sin embargo, no estaba impresionado se sentó tranquilamente en su mecedora mirando por la ventana Peter se acercó a él y sacó una medalla de su bolsillo «Padre, esta es para ti me la concedió nada menos que el rey de China» Anthony cogió la medalla y la miró mientras las lágrimas rodaban por sus ojos se levantó y abrazó a su hijo «Me has hecho sentir orgulloso hijo, Rose, mira, te lo dije debería dedicarse a la música» Los tres se miraron y se echaron a reír. Se casó con Linda y hubo un gran banquete donde Rose decidió hablar sobre su hijo. Mi hijo siguió sus sueños y nos ha hecho sentir orgullosos. No podría haber tenido un hijo mejor, mi tesoro dorado. <risa> Gracias, madre, pero ya va siendo hora de que alguien te lo diga. Mi pelo es rojo, no es dorado Vaya, Peter, he estado diciéndole eso toda mi vida Oh, no es tu cabello el que es dorado, hijo mío Es tu corazón Sí, ese hermoso corazón tuyo que crea una música tan hermosa Es un regalo del Sol Poniente Es por eso que cada vez que cantas, llenas los corazones de alegría y satisfacción. Madre, ¿por qué nunca me has confesado eso? ¿Qué puedo decir? Estaba esperando al final. <risa>